Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza la educación continúa en crisis. Esta vez se trata de la Escuela Campesina de Agroecología del Departamento de la Valle, ya que desde hace un tiempo viene sufriendo un plan de ajuste por parte del gobierno provincial. Debido a esto y con ayuda de organizaciones sociales, presentaron una medida cautelar para evitar el cierre de la escuela. Dialogamos con Marta Greco, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra e integrante de la escuela, nos decía lo siguiente seamos esa movilización clases públicas campañas y demás para para defender la escuela y, y exigir que éste le dé continuidad al convenio firmado para la que siga existiendo la escuela obviamente porque sea ese convenio Le da el marco institucional a la creación de la escuela, que ya hace 10 años que la escuela existe. En diciembre también el subsidio para el pago de los docentes, todo eso también había caducado. y intentar el diálogo con la, con la dirección general de la escuela y no eso no sucedió. Y bueno, entonces comenzamos a trabajar también en, en esta herramienta jurídica, que es un amparo, dando cuenta de que se ha violado un, un derecho jurídico derecho fundamental y social tan importante como es el de educación... ...y bueno, así que con los compañeros y compañeras de SUMEC presentamos... ...y el equipo jurídico de la UST, se presentó el amparo ayer... ...que esto eh, pretende que el Estado, de alguna u otra manera... ...ese derecho que fue quitado, y violado, se, se pueda poner en valor... En este mes de luchas campesinas, en el eje de la educación y el acceso a la educación en el campo es como fundamental para nosotros por ese proceso de construcción que hemos venido trabajando en, en el marco de la escuela campesina. Y bueno, en cierta medida es poner en, también en, en, en agenda y en discusión qué formatos educativos hoy, si la DG decide cerrar una escuela, qué propuestas también tienen para la ruralidad. Y lo cierto es que no hay ninguna propuesta. Nuestra lectura es que no nos ven. Es así, no no ven al sector. En las últimas horas del día de ayer, Marta nos comentaba que no había respuestas aún del gobierno provincial. Eh, todavía no tenemos novedades, así que hoy estuvimos reunidos con también con Zumec, eh, así que bueno, pero no no hay muchas novedades. informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.